Los pibitos que viven en de y Caina, son pibitos que viven en la calle, son los pibes que habitan en Parque Lezaba, en, en, en el Bajo San Telmo, en las Recobas que hay en Paseo Colón. Esos pibes son los que se bañan ahí, los que comen ahí, los que estudian ahí. Ellos liquidan el caño y liquidan el Isauro de la García. Esos, esos pibes, esas criaturas de la calle. Uh -huh. ¿A dónde van a ir? Los, eh, al Isadarcía de la y el Caña los llevan a, a, a, a once y los pibes que viven acá en el barrio, que viven en la calle, en el barrio, en costilla, las bandadas de pibes. ...que viven en constituciones, en San Telmo, en Balvanera, en Montserrat... ...van a ir a once a comer y a veces, bañarse...